Por algún concepto que lo determine, limite o amplíe. El barrio nace en el momento en el que el hecho físico es usado como un barrio y sus integrantes interactúan conscientes de ser partícipes sociales como tal. Ochava Roma 107.1 Del barrio a la radio y de la radio a todo el planeta. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Este es el programa número 10 del año 2023. Mi nombre es Pamela y los acompañaré esta tarde junto a mi compañera en la conducción, Camila. ¿Cómo estás, Camila? ¿Bien? ¿va? Muy bien. ¿Con frío, no? Sí. Llegó. Sí, llegó frío. Llegó con todo el frío. En este primer broque nos acompaña María. Y m e s s i y Ceci, junto a Bernardo, el operador de radio, ¿cómo están? ¿Cómo viene su semana? ¿Cómo le, le trata el frío? Hola,、bueno. buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal ustedes? Bien. A mí el frío me trató bastante mal, debo decir, pero bueno, no queda otra que acostumbrarse. Gorrito, guante y seguir. Hola, muy buenas tardes Camila y mis queridos... Y Ceci y Pame. Buenas tardes. Y mis queridos oyentes. ¿Cómo los trata el frío? A mí me, quiero, me quería i o Me e q u r quedar recostada en la cama o tomar el chocolate bien Ay, calentito. Sí, está ideal para eso. Y bueno, tuvimos que sacar la ropa de invierno, que no la veníamos usando.、Uh -huh. Sí. Y la voz ya sé cómo te trata el frío. <risa> Hola, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hola,、sí. Ceci. El frío, más o menos, me trato. ¿Te Más o menos. gusta o no te gusta el frío? No me gusta no, el frío. No te gusta. Sin verano. Sin verano. Bien. Bueno,、eh, hoy, miércoles、eh, 14 de junio,、eh, nos encontramos a partir de las 4 y media, como siempre, en Radio Ochava Roma 107.1. También estamos en Instagram, en Facebook. Como Radio g u y a o Bien, queremos contarles que ya fuimos entregando los premios del sorteo de la semana pasada, que se hizo a través de redes sociales. Las ganadoras y el ganador muy contentos. Así que también vamos a estar compartiendo、eh, fotos de, de los premios, de la entrega.、Eh, bien, vamos a empezar con el programa, con nuestras columnas. María nos trae su columna de dichos y refranes. ¿Qué preparaste para hoy, m a r í a Para el día de hoy preparé el martes 13. El refrán no te c a s i ni te embarque s por. Pero, perdón. proviene de la y, superstición de que el martes 13 no es, es recomendable iniciar algún emprendimiento, carrera laboral o viaje. Así tampoco algún. Acontecimiento que vaya a acompañarte a lo largo de tu vida. Según la creencia popular, un martes 13 está prohibido casarse, embarcarse, tomar decisiones importantes, viajar, iniciar un trabajo, comenzar un emprendimiento, arrancar una carrera universitaria, abrir un Un negocio y echete. Me, me quedé pensando entre ¿Qué? las cosas que no se recomiendan del martes 13, dice empezar un trabajo. Pero mirá, si justo te dicen, bueno, mañana vení a tu primer día de trabajo y es el martes 13. ¿Qué vas a decir? No. Te perdés esa oportunidad. Sí. ¿Qué cosa es t o del martes 13? ¿Cómo nos limita y como que nos dice, no hagan nada, quédense en, en sus casas? ¿Qué piensan ustedes del martes 13? ¿Es así? Sí, es así Más también. O Más o menos. <risa> capaz que es un poco supersticioso los gastos negros,、uh -huh. el número 13, las escaleras, la, las grietas, romper un espejo, romper un espejo, el, todo eso. Son cosas asociadas a la、es、mala como, suerte, ¿sí? sí. Bien. Bueno, gracias Mari por tu、eh, columna del día. Sí, gracias a t o t i e n e n algún amuleto contra esas cosas? Déjenlo en los comentarios. Bueno, cómo no. No, presento las columnas de FMAGRI. e Bueno,、eh, martes 13 es, es porque el martes 13 es el día, día de mala suerte. El número 13 de poesía tenidos con canciones. Negativas. Es muchas culturas, principalmente vinculadas a la religión. En la c á m a l a Judía son trece los espíritus malignos. El cristianismo tiene tres malos augurios al respecto. Trece eran los invitados a la última cena. Se cree que Jesús fue crucificado en un viernes 13 y finalmente, cuando se escribió el libro del Apocalipsis, el anticristo aparece en el d é c i m o t e r c e r capítulo. Incluso en la mitología vikinga encontramos una referencia a la calamidad del número 13, ya que se asociaba a Loki, un dios traicionero y caótico, por lo que esta cifra se consideraba poco fiable. La asociación del martes 13 con la desgracia tiene origen en la divina romana, que da nombre a este día, Marte, el señor de la guerra. Los romanos se tomaban muy en serio la influencia de los dioses en su vida cotidiana, por lo que uno violento y causante de conflictos como él no era el más indicado para presidir bodas, negocios u otros eventos que requieran buenos auspicios. La combinación del martes y el 13 como una fecha de mala suerte provendría de la fusión de la tradición romana con la cristiana. Así que hay millones de historias y de mitologías que hablan del martes y del 13 y de la combinación del martes 13. ¿Sí? Les quería、sí. contar que en Instagram tenemos la historia del día, que tiene la consigna del día. Que nos pregunta si somos supersticiosas o supersticiosos. Así que les quiero preguntar acá a las chicas si son supersticiosas ustedes. Yo más o menos. Más o menos.、Yo、sí. Vos, sí. A ver, María, contame de qué cosas h a c e s El gato negro. ¿Qué, ¿Qué haces con un gato negro? Lo a b r a s a s Si un gato negro te mira fijo, te trae mala suerte. No. No es que se te, cruce, se te cruza por adelante. No, y si te mira fijo. También. Bien. Cami, ¿vos sos supersticiosa? Sí. ¿Qué cosas haces para ganarle a la, a la mala, mala suerte? c u a n d o e n c u e n t r a r plata te da suerte. ¿Así? ¿Ah, sí. Ay, pero ¿quién se encuentra plata <risa> a esta altura que todos tenemos、eh, la plata bien guardada? Yo tenía. iba juntando leña, le cuento una anécdota. A ver. Cuando. Estábamos juntando leña, me encuentro 200 pesos. ¿En serio? o Es verdad? ¿Y qué pasó después? Me los cuarté. ¿Y te encontraste más? No. <risa> Pero no me acuerdo ese día. Porque suerte. Yo... Muy bien. La Pica、camisa. la mano l la mano al mano a bolsillo para atraer la plata y atraer la suerte. ¿Sí? Yo trato, por ejemplo, de、eh, no pensar en cosas negativas. Porque siento que si las pienso, las atraigo. Entonces trato de no pensar en negativo, pensar en positivo. Puede ser. Yo le cuento algo que hago con la sal. Cuando estoy cocinando y se me cae mucha sal en la mesada, o por ejemplo estoy pasando del paquete de la sal al salero, que siempre se cae un poco, agarro con la mano derecha la sal,、uh -huh. agarro un poquito de la sal que se me cayó y me la tiro por el hombro, así como que por el hombro izquierdo. Hacia atrás. Hacia atrás. Y si hay alguien atrás, le tira sal en los ojos. O si están los perros abajo, le cae arriba de la cabeza. ¿Vieron por ahí que cuando nos pasa algo que no queríamos, decimos, uy, qué sal?、Uh -huh. es, o sea, la sal está asociada con la mala suerte. ¿Qué salado estuvo este día,、tal、por cual, ejemplo? Tal cual. No salió lo que yo、allí? quería. Ni a mí, no sé. No, no sé. No importa, pensalo. Después lo comentás.、Bien. No. Bueno, entonces invitamos a los oyentes a participar de la consigna del día. Si, si tienen, ¿tienen algún amuleto o alguna su... Alguna cábala, alguna superstición, que nos cuenten. ¿sí? ¿Qué s í piensan del martes 13?、Uh -huh. Que bueno, que es como lo que, lo que hablamos hoy. Nos vamos、vale. a la pausa con el a Nos、Camis、vamos a la p a u s a con el tema Jijiji, los r e o n l i t o s de ricota. y listos p a r a c o n t i n u a r programa. el Con este segundo bloque. bloque en el programa g u y o ahora también nos acompaña Agustina, Nacho, c e l e y Ceci. ¿Cómo están? Bien, bien. estamos bien c a m i l a Bueno, bienvenidos. Vamos、eh, directamente a la p r i m e r columna de este segundo bloque. Agustina nos trae、eh, su columna de viajes y turismo. Te escuchamos, a g u s Hoy viajamos a la provincia de Tucumán. De Santa Fe hasta Tucumán son 12 horas y 3 minutos en auto, son 1905 kilómetros. Tucumán es una pequeña provincia en el n o r o e s t e argentino y se divide entre las montañas de los Andes, al este de la tierra baja del Gran c h a c o a l e s t e El Museo de Casa Histórica de la Independencia es un lugar donde el país. Se declaró la independencia en España en 1916. La capital, San Miguel de Tucumán, es una considerada la cuna del país, también es conocida como el Jardín de la República, por la abundante vegetación de lo que la rodea. A pesar de ser provincia más pequeña del país, hay muchísimo para ver. Los principal e s lugar e s turístico s para visitar son Valle Chacalchaquí, t a f i del Valle. Las ruinas de los Quilmes y la casa histórica de Tucumán. El circuito histórico, estos son principales destinos, pero sin embargo, la provincia tiene varios atractivos turísticos, más una historia fuerte en cada rincón de su territorio. Su camino está lleno de paseos arqueológicos y animales en las rutas noche s estrelladas y su esencia está en todos lados. Las personas, calidad, paseos de artesanos, comida. Y vino de una cultura tan característica de la Argentina que es importante y n e c e s a r i a conocer. Bien, muchas gracias. Busqué, qué, qué la... lindo lugar para ir a visitar. Está en la casita de Tucumán ahí. ¿eh? Sí, es muy característico. Yo, yo fui ahí. ¿Conoces? Conozco. ¿Te gustó? Me encantó. h Ahora conocí, conocí todo, todo lo que era. Todo lo que era. Yo saqué foto con los soldaditos. <risa> los granaderos los, deben los, ser los o no. Los granaderos y después me, después me saqué foto con, toda la, con todo, todo el lugar. Y mucha、todo. historia y Como decía la Agus,、eh, es un lugar con, con mucha historia、eh, y muchos paisajes. Y vi la visita guiada también. O sea, tuve con la visita guiada. Con, te, fui, van, te van contando. Me van contando todo, toda la historia. Bien, gracias Agus. De nada. Nacho. Hola Nacho, ahora、estás? Nacho nos presenta su columna de deporte. Bueno, hoy les traje algo que a los argentinos capaz lo va a conmover: es el anuncio más triste de Messi para los argentinos. Bomba total en el fútbol mundial después de anunciar su marcha al Inter de Miami. Leo Messi acaba de anunciar su futuro con la selección argentina en una entrevista con Titan Sport. Y todo apunta a que el final de Leo con la albiceleste está muy cerca. Como dije antes, no creo que participe en el próximo mundial, no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar c o n f e s ó e n la entrevista con el periódico chino Titan Sport. Leonel Scaloni tiene decidido poner el equipo titular ante Australia. El jueves 15 a las 9 la selección argentina afrontará su primer compromiso. Y el lunes 19 del 6 del, a la, del 2023 a las 9 y media Argentina-Indonesia. También aprovecho los últimos partidos de Messi porque no lo veremos jugar el próximo mundial con la Albiceleste. ¡Wow! ¡Qué mala noticia!、Oh, ¡Qué mala noticia! Así que bueno, como dice Nacho, aprovechemos estos últimos partidos que bueno, no sabemos cuál. ¿Cuál Será el último, pero bueno, bueno. sigamos disfrutándolo.、Sí. Te pregunto, Nacho, ¿vos sos supersticioso? A veces, cuando entro a la cancha en algún torneo,、Ajá. ¿y qué haces para...、eh, en contra de la mala suerte? Me arrodillo, toco el, o sea, entramos, me arrodillo, toco el, el césped, me hago la señal de la cruz y, y hago como Messi, con los deditos mirando hacia arriba.、Ah, señalando el cielo y mirando hacia arriba. Más que y... todo por mi papá. ¿Y eso te, te hace sentir seguro? Sí, para j u g a r En、y、los、bueno. penales es diferente, a l g o diferente. Y b u e y o en la otra casi me caí del escaler, así que le. Re... Me subí al escaler y me daba miedo caerme, porque miro para abajo y me da impresión. Uy,、sí. pero eso es una cuestión de, de, de vértigo, de miedo. Por ahí las cábalas, las supersticiones, hacemos cosas para evitar que nos suceda algo. Uno piensa que. No caerte, por ejemplo.、Claro. Yo me vivo c a l l n d o Suponete en el fútbol, no sé si se negaban, o、no、sé qué había pasado en qué país.、Eh, un arquero de De un equipo de afuera, en、eh, un jugador, un delantero descubrió que tenía un, una cruz maldecida para que no entren los goles al arco. ¡Guau!、Wow. Y el delantero se entera, agarra la cruz y la tira. Y ahí s a l e a un quirombo. ¡Claro! Hoy hablábamos, de, mientras practicábamos el programa de Rafael Nadal, de todos los gestos y cábalas y, y qué él hace antes de cada saque. Sí. ¿sí? Y él debe sentir mayor seguridad y que así va a jugar bien, por más que haya entrenado desde niño, él piensa que haciendo eso le va a ir bien en el partido. Es así, no, no se explica, pero bueno, necesitamos de esas cositas, a veces objetos personales que nos dan esa seguridad. Y voy a. Yo, yo, mi, mi cábala son dos, dos, tres. La, la primera es que, que cuando, cuando, cuando, cuando me, por ejemplo, tengo, una, tengo una, una, un, un, una, un pañuelito de, de la Virgen que lo, que lo uso cuando me da suerte.、Ajá. Eso, el rosario que me da suerte. También. Y bueno, y ahora que estoy usando la, la cadenita que me da suerte también. Bueno, está llena de cábalas y objetos que te cuidan y te dan seguridad. Sí, obvio, que si me pasa algo, siento que me dan suerte. ¿Y Yaye? La mía es la sala la Virgen. Bien. Tengo la cadena de la Virgen. Bien. Hay muchas cuestiones vinculadas a la religión en、Muy、esto、bien. de que, que nos da n más seguridad. O como los ratos negros. Ajá, ¿qué pasa con los gatos n e g r o s Y muchos no los q u i e r e n Porque tienen、dicen? mala fama. Sí, puede pasar. ¿Qué es eso? Palabras que riman, ¿sí? Está Camila junto a c e l e que nos van a, a contar qué trajeron para hoy. Hoy les trajimos con c e l e si alguien llama a tu puerta. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo, tallo de agua, Temporosa y la fuente es una líquida de armonía. Y si alguien llama a tu puerta, todavía te sombra el tiempo para ser hermosa y acabe de todo abril en un rosa. y por Por la rosa de s a n g r a el día. Y si alguien llama a tu puerta, una mañana sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía. Y si aún la vida es verdad y el verso existe. Si alguien llama a tu puerta y, est y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. El problema es de Gabriel García Márquez. García Márquez. Bien, buenísimo. Y trajeron más eh, información. Eh, sí, más información. Las escucho. El, el autor Gabriel García Márquez. Se llama,、eh, su nombre completo es Gabriel José de la Concordia Gar García Márquez. Fue escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos, y también escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Nació el 6 de marzo de 1927 en a r a c a t a c a Colombia. Paseció el 17 de abril 2014 en Ciudad de México. El libro más conocido es El c i e n años de soledad. Y el libro que leí que fue El d o cuentos e c peligros. ¿Y te gustó? Me encantó. Sí, escribe muy lindo. ¿Sí? Escribía muy lindo. Bueno, gracias, chicas. De nada. Está Cecilia, hola Ceci, hola.、Eh, con su agenda cultural para este、uh -huh. fin de semana s u p e r largo que tenemos.、Eh, ¿Qué propuestas tenemos, Ceci? Para este fin de semana te traje a Capanga que vuelve a tribus para festejar los 25 años de, a 15 centímetros de la realidad. En este 2023 se cumplen 25 años de la salida del primer disco de Capanga. A 15 centímetros de la realidad. Y la banda decide festejarlo como se merece, tocando el disco completo con una gira itinerante por todo el país. Este álbum es el que contiene la, los temas emblemáticos. Me mata Ramón y el mono relojero. Entre tantos otros infaltables en cualquier s e t l i p de capanga. Pero esta vez estarán incluidos en este nuevo espectáculo donde se tocarán exclusivamente las canciones a 15 centímetros de la realidad. La panga se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 30 de junio a las 21 horas. Las entradas están a la venta en la b o l e t e r í a de Tribus de miércoles a domingo, 18 a, a 0 horas, a través del sistema Chiquet Way y su punto de venta. Lugar, Tribus Club de Arte, República de Ciro, 3572. Entrada anticipada está en venta, capacidad limitada. Muy bien. Qué buena banda, Capanga. Sí. Cuántos sí. años que, que viene sonando y. Y, y bueno, viene s Y sigue、Vez. vigente.、Sí. Así que bueno, en Tribus, para los interesados y los fans, ya saben、sí. dónde conseguir las entradas. Nos vamos a la pausa con la callón. De Acapanga me mata. もう一度。 Bueno, seguimos en este tercer bloque de nuestro programa. Nos acompañan Flor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, pues, bien. Lautaro. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien. Bueno, y seguimos con Cele, que,、sí. que ya está desde el otro bloque. Les cuento que ya tenemos algunas respuestas sobre la consigna del día. ¿Quieren la, escucharlas? Dale. Sí, dale. bueno, vamos a empezar por Abelardo, que nos dice que él prende palo santo. Yo creo que el palo santo es algo que no falla nunca. En todas el las casas. s q u pasa c e n Saumerio en casa cuando estoy en saumerio, bien, saumerio? Saumerio también. Pongo el saumerio la mala para onda. Yo también tengo Saumerio. Y otra cosa que sirve para、eh, la casa es abrir las ventanas, que sí, corra yo aire. Abro, yo abro la Hay、ventana. que ventilar.、Sí. Y si encima prendemos palo santo o Saumerio, limpieza total de la casa.、Sí. Muy bien. Bueno, tenemos algunas respuestas.、Eh, ¿Saben quién nos escribió?、Sí. Desde lejos, m a g g i e a s í la Maggie está participando de la consigna del día. Dice que ella no pasa la sal de mano en mano. O sea, la apoya en la mesa para que el que se la pidió tome el salero.、Ah, ¡Ay,、okay. bueno! Muy bien. Después también nos,、eh, nos respondió Sole a la consigna. Dice que ella no abre el paraguas adentro de la casa.、Ajá. Eso está bien. Dice que no viaja un martes 13, menos casarse. Mucho menos casarse, jaja, ja, nos pone.、Eh, tampoco pasa por abajo de la escalera. Si se rompe un espejo, se muere. Así lo dice. Y tengo más, dice que tiene más, pero que bueno, que nos cuenta eso por ahora. Y otro mensajito del día de Lore, que siempre nos contesta también. Dice que no pasa la sal de mano en mano, igual que Maggie. Y que no le gusta ni saludar ni festejar cumpleaños antes de la fecha. Eso no se hace. Así que bueno, para evitar la mala suerte. Así que bueno, agradecemos estos mensajitos y si alguien más quiere participar, esperamos su s respuesta. ¿Quiere decir algo? Sí, Lauti. Se a a e porque tuve que arreglar la tarjeta que no me cargaba. Me bajé conectivo, me fui con m a r t í n e s Curiero. Luego me fui con mi chofer, obviamente, el chofer, y me contó que cuando salió se quedó varado. ¿Y era martes 13? ¿O era hoy? eso? No, antes del martes 13. Antes.、Era. Así que yo me bajé en la terminal, me fui hasta Laguna Puega, me cargó de nuevo, andaba. Y bueno, y cuando me t o m é el colectivo con el chofer, me dijo que se quedó varado. Así que tuve suerte de llegar a la terminal. ¿Vos、bueno. tuviste suerte el no? Porque se me、no, paró el cole. No, no, porque se quedó varado, exactamente. ¿Sabes q u e ¿Tuve, tuve ayer, como fue el martes 13, tuve un, día, tuve un día mal. ¿Un día martes 13? Sí. Uy, bueno, por s t o y t u v o paro colectivo claro, del 13, 13. imagínate. También, mirá, sí. Más s u e r e s u e r t e martes 13. ¿Cuántas complicaciones que trajo、sí. el paro de coles? Justo el 10. Bien.、Creo. Continuamos con la columna de Cineflor. ¿Qué no te quitas? Gracias, q a e r i d o Te voy a recomendar la película Se llama La Sirenita. Ariel es una princesa de Sirena y es la hija de menor de rey, Tritón. Gobernante atlántica. Es, está e s fanatizada en el mundo. Humano a pensar de no haberlo visto nunca. Ya que Tritón. Provido a todos los tirtones salir a la superficie después de, de que un humano matara a la madre de Ariel. Ariel con lesiona objetos humanos con el apoyo de su mejor amigo f l a n d e r Un día Ariel escucha fuego s artificial, e sale s a la superficie y ve que proviene. Del barco del príncipe Eric. Luego de una tormenta, el barco choca contra roca y le, la sirena le salva la vida a Eric, llevándolo a la o r i l i a d e s v e siendo hacia las normas que provienen del contacto con los seres humanos. Perdiendo la m el n t e de amor a de Eric, Ariel no quería. Separarse por él y tomar una difícil decisión, confiará en la malvada bruja Urla s u y hará un pacto con ella. Así se convertirá en una joven humana, cambiará su aleta por su pierna y que podrá vivir con la superficie a costa de poner en riesgo su vida, ya que Esta bruja marina esconde oscuridad, intenciones. Dos horas, dieciséis minutos. Es aventura, familia, fantasía. La película está, estará en Cinemark esta semana y la que viene también. Un poquito también de, de esta película. También tiene que ver con. Como... Eh, es, es muy parecida a la de Descendientes. Descendientes también tiene más、Uma. o menos. Tiene de Uma.、Eh, la, Uma es la hija de Úrsula. De Úrsula. Y Descendientes tiene que, que ver con, con. Muy parecida a esa. Y la, la actriz que, que protagoniza esta, esta película de La Sirenita. Sí, porque la, es. La de personas.、Eh, claro, son personas, son actrices y la, actores. La actriz que protagoniza la de personas. Vi la, vi la cara es con, reconocida. Es una de las la que hizo, por ejemplo, cómicas,、Ajá. como por ejemplo la de, la de El d e s t i n o de Júpiter. En Netflix está, está buenísima. La chica, la, la chica es, es una、eh, de Estados Unidos, está buenísima. Ah, bien, o sea que ya es una actriz conocida. Es una actriz conocida. Bien,、eh, sí, es una historia muy, muy linda,、eh, llama la atención. Así que, bueno, a todos los interesados,、eh, saben que está en cine. Lauti, vos querías agregar algo? Sí, hoy en 15 ya salió una película, solo en cine. Es una película de una ciudad de elementos de agua, de fuego. Son、ah. como personajes de, Bien.、Eh, de dibujo、sí. que ya se e s t r e n ó en el Por ahí 15. le podemos decir a Flor que nos recomiende esa peli el miércoles、sí. que viene. Miércoles.、Sí. Ah, y te quería comentar que se sal, va a salir una nueva temporada de h e l l o k i t t y Besos. g、wow. u a、wow. p e r o、wow. está volviendo todo lo que mirábamos cuando éramos chicos? Sí. Yo、sí, no、me acuerdo、si no、que、no、vi. ¡Ay, no! ¿Qué? Claro, sí, esa, de Kitty es, es, esa de Kitty es de A todos los chicos que me enamoré. De Netflix. Mira vos. Me acuerdo de cuando era chica, vi los dibujitos、uh -huh. de La Sirenita, de Kitty, bueno, de todo esto que están n o m b r a n d o Esa de Kitty en realidad es, es, es, de, es de, de, a, de A todos los chicos que me enamoré. Bien. Bueno, gracias Flor por tu columna. c o n c h concha. Nos Acompaña la u t a d o con su columna de espectáculo. Hay algún chisme n t que no t r a j i s t e s í lamentablemente, se subió、compartir? un auto. Lamentablemente, subió un auto. El cantante encontró su, de su violentado, a m e n a z ó por un arma de fuego, como elegante, y encuentra preso en k i s m e r en la semana. Pasó atrás ser detenido por la policía b o n a e r e n s e causó deprivación igualítima y legítima de la libertad. Está grave por un arma de fuego. Y lamentablemente, esta presa no va a tener libertad condicional. Y lamentablemente está enfermo, así que una de las dos cosas. Está enfermo, así que. Está enfermo. ¿Qué, qué le pasó ahí adentro? Y hubo una disculpa, sí. ¿Pero enfermo en qué sentido? ¿Enfermo que es porque está en prisión? Está como bajoneado, ¿no? No, en realidad está enfermo, está enfermo porque se, todos pensaban que se hacía el enfermo, pero en realidad e s t t i p o una gripe, algo así?、O、tipo una gripe, algo ah, así. Ah, una gripe, pues, algo así. Por b encima. e en Sí, bueno, está en preso y no va a salir libertad condicional, no va a estar. Por、claro. ahora no. Por Hay ahora que ahora ver cómo、no. sigue. Según lo que dice, se sube un auto s en con contra de su voluntad. Sí. Hubo como ahí una disputa, un altercado con、claro, alguien conocido. Dice que subió el auto con t r a z ó voluntario y amenazó con un arma de fuego. Amenazó、mm. el, el elegante, amenazó elegante obviamente. No,、sí. Bueno,、Ponto. esperemos que todo esto se solucione pronto, que pueda sí, seguir con su música ¿sí? Sí. y no, no sé, con estas noticias、claro. feas. Ay, no, o Claro, la música nos gusta. Bueno, bueno gracias, Lauti. v a m o t e r m i n a todo esto y si no, nos sigan por la televisión. Obvio, todas las noticias. Muy bien. Gracias, Lauti. Gracias, Lauti. De nada. De nada. Eh, su biografía de algún famoso, no s í vino hablando, vino hablando、uh -huh. hoy en el segundo bloque Nacho de, de Messi. Le traigo la, la biografía de l i o n e l Messi. l i o n e l Andrés Messi Cusitini es conocido como Leo Messi. Es un futbolista argentino que juega como delantero. Su primer equipo fue de News of Boys en, desde 1994 a 1999. Fue un jugador histórico del Barcelona. Debutó de, de, después de su debut en 2024 hasta el 2021 y desde 2021 hasta el 2023 en, en el PSG. Messi es de la Ascensión Argentina y es capitán del equipo desde el 2 de agosto de 2005. En agosto se,、eh, cumplen 18 años de que Messi entró a la selección argentina. O sea, en estos días. El apodo de Messi es La Pulga. Nació el 24 de junio de 1987. Tiene ahora 35 años. Es de Rosales Santa Fe. O sea que es de acá.、Pero、es del signo cáncer. <ríe> o sea que es de cáncer. <ríe>、eh, su esposa es Antonella r o c、eh, u、eh, z z o Se casaron con, con Antonella desde, hace, desde, desde 2017. Nació el 26 de febrero de 1928 y tiene ahora 35 años. Y es de Piscis. <ríe> los, hermano los hermanos de Messi son Matías Messi, María Sol Messi, Rodrigo Martín Messi. Los padres, los padres son Jorge Messi y Cecilia María Cusini. ¿Sí? Bueno, según,、eh, según las noticias que dice, Messi lo habían contratado en Miami. Para jugar en Miami, en, le hicieron un contrato en Miami para que firme un contrato para jugar en Miami, según lo que tengo entendido. Y de paso, Barcelona, no vamos a decir, le hizo, le hizo una insultada. No me digas. Sí, a Messi, seguramente le dicen r o un bardeo. Sí. Pero recordemos lo que dijo Madonna en su época: que los ídolos, los ídolos se pueden ir, los ídolos famosos se van de Barcelona. ¿Lo, eso, dijo Maradona, lo, ¿Lo dijo Maradona eso? Lo dijo Maradona. Mira. ¿Por q u e los hilos se van? Están... Advirtió que iba a pasar y pasó. Y pasó, mira. Así que Madad... Es como que Barcelona no cuida a los ídolos. Exactamente. Algo así.、Sí. Así que por eso se fue Mañana, porque f i r m ó un contrato, no sé por ahí. Bueno, s i Messi. Te escucho, c a m i p o r qué? Porque Messi no sabía no, no que anterior tenía que jugar. Uh -huh. El partido de Argentina. Sí, un partido chido. Nacho nos contó que mañana juega Argentina con, con Messi y、él、todo el no, equipo. él no sabía. No sabía. Al interior. Ah, eso es lo del p s g están hablando ustedes. Sí, sí. pero ya el p s g es historia ya antigua. Ya cambió sí, a Miami. Sí, en Miami, ya, Ay, se, sí, fue. ya se fue a Miami. A Miami. Bueno,、Ay. si Messi es feliz, los argentinos somos felices. Y d i v o r c i a n los hijos allá. De Tienen la、pasado. playa cerca. Ay,、claro. Contamos que somos campeones del mundo por Messi. Sí, sí también, por Messi por también. Por todo el equipo. Bien, todo bueno, todo el equipo. yo rezo que a Argentina le vaya bien e l partido y que tenga mucha suerte. Ahí vamos Ay, a g a ojalá, ojalá que, que veamos muchos goles. Si ganamos, empatamos n o s o t r o Ojalá que ganemos y、si, si、muchos goles.、Si Bien, bien, nos vamos al corte. Con la canción Wash, arrancarme lo. Muy bien. a m c e r l o vamos a firmar. Cámara g r a b a Y. Y no tengo pensado hundirme acá. 「いの tengo planeado morirme desangrado」「う」「ノ me,、no, oh, oh. no、me pidas que no vuelva a intentar que las c o s a vuelvan a su lugar」「いのう tengo pensado u n d i r m e a s t a tirado」no「tengo p a n e a d o morirme desangrado」 もう一度、私たちのために、私たた 何 e l o tortuoso のことを知 t ているのは、私 l こと e 知 o ている o は、私のことを知 s ているのは、e のことを知っている a は、o のこと o 知っているのは、私のこと a 知っているのは、私のことを知っているのは、私の n とを e っているのは、私のことを知 e て n る e は、私のことを知っているのは、私の e と e 知っているのは、私のこ n を知っているのは、私のことを知 s ているのは、私のことを知っているのは、a のことを知っ e いるの e 私 o ことを o n ている n は、私の e とを e r ているのは、私のことを r っているのは、私のことを知っているのは、私のことを e っ e いるのは、私 las g a n てい q の e me dieron d る que se me ocurra un chiste c い m o van a convencerme de que la magia no existe 「うん」と言ってもいいよ。「うん」と言ってもいいよ。 よし <úa> Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Queda todavía un poquito de información.、Eh, de, de, la escuchamos a María, ¿no? Seguimos en este último bloque con el pronóstico del clima. Contanos, María, ¿cómo va estar el clima de historia y qué nos espera el fin de semana? Hola, chicos, y chicas y mis queridos oyentes. Para el día de hoy, miércoles, tendremos una máxima de 15 grados y una mínima de 13. Está soleado. Para mañana jueves, la máxima será de 17 grados y la mínima de 7. Estará mayormente s o l e a d o El sábado, la máxima será de 19 grados y la mínima de 11. También estará parcialmente nublado, como el viernes. Y el domingo, tendremos una máxima de 20 grados y una mínima de 12. Estará mayormente nublado. O sea que nos tenemos que abrigar. ¿Sí? Este fin de semana、uh -huh. va a estar、uh -huh. fresco. La semana pasada andábamos de remerita y ahora tenemos que sacar todo lo de invierno. Tal、todo. cual. Así, Tal cual. así el está el c l i m a Qué b i e n <risa> Y también ya cayó la primera helada.、Uh -huh. Sí, Exactamente. Sí. Hoy, cuando ¿Quién salimos... madrugó que vio la helada? Yo、sí. madrugué y vi la helada, una helada blanca en el, en el pueblo y una neblina bien cerrada y bien fría. Es verdad, había n e v a h o Yo hoy. hoy, cuando salí a caminar con mis compañeros y una chica caminata, todo el pasto verde era blanco, blanco, blanco. Parecía nieve. Ay,、ah, sí. yo cuando iba a la escuela, ¿sabes la nevada que tenía? Nie... l helada. De... Helada que tuve cuando iba a la escuela. Sí. Tenía que ir, no lo vi. Tenía que ir al mar. Y ayer pasamos del veranito. Al frío. Del, frío. Del calorcito al frío. Por s u e t e ahora, ¿no? Bien, para finalizar el programa, está s i e n d o un programa muy martes 13, me parece, ¿no?、Están、a de... pesar de que hoy es miércoles. Hoy ya es miércoles 14. 14. Pero lo empezamos a armar al programa un martes 13. Y bueno,、sí. pasaron cositas,、eh, tanto hablar de la mala suerte. Bueno, para finalizar el programa está Nacho, ¿sí? Con los saludos. Te escuchamos, Nacho. Bueno, los saludos son para Miguel Ángel,、eh, mi mamá,、eh, a mis dos hermanos, a los oyentes, de, a Abelardo, a la mamá de Leo por su salud, a la mamá de Cele, a las amigas de Agus, y saludo s para los chicos y personal del hogar OMIMEM y el padrino de Flor. También、eh, para el taller de minería de actos. Me pasé. De eso. Bueno, ahora nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papa s frita s y good show.